Queriendo pedacito de cielo que esperemos que se vaya eh, despejando, quería ¿Qué le decir. Pasa, no le las <risa> no a bueno, bueno eh, tengo dos llamados. A ver, diga, diga. diga a ver, pero a ahí ver por no, acá. No, no se le trabe ahí. ¿verdad? No, no, no se traba, no se traba. Son segundos, lapsus nomás. Marta de San Justo está triste, pero un poquito más tranquila ahora, porque se enteró de una mala noticia de un señor que quiere mucho de otra emisora. Nos quiere mucho y agradece la preocupación Bueno, bueno Marta muchas gracias, Martita, un besito ¿eh? Martín de Lomas de Zamora Está escuchando las valientes declaraciones de este programa Qué grande Independiente, Quilmes dice No juegan a las 14 horas, juegan el domingo 18.15 Hasta ahora a las 14 18.15 era en, eh, Racing Belgrano Y pasó a las... 18, pero lo vamos a confirmar si bien. nos dan unos minutos lo vamos a confirmar bueno, felicita Fabré por su programa y sus palabras, está de acuerdo con el Puma, no le parece bien que los chicos de 16 años voten, no tienen responsabilidades, dice Martín el Puma fue muy valiente con lo que dijo buen fin de semana muchas gracias pero también es valiente, y esto hay que decirlo este, Leonardo Rubén Fabré el conductor y creador del programa en su puesto evidentemente de Secretario General de trabajadores de APOS, de trabajadores de ANSES, el gremio específico, y ahora como secretario de Seguridad Social, en ese puesto tan importante que tiene muy, pero muy, muy, es un premio por su trabajo, en la Confederación General del Trabajo. Gloria ¿No? de Santelmo dice, respecto al chico que fue a la muestra, hay muchas formas de expresar, no es obligación que le guste, pero... Lo que le indigna es que el papá anduvo por todas las radios pidiendo que le saquen las amonestaciones en vez de... Enseñar otra forma de expresión Son dos mal educados Gracias Gloria de Santero, Queremos agradecerle a los sí, Porque papá. se pasó a 18.15 el partido eh. Independiente Quilmes Ahí ¿Eh? está, veo los oyentes Están Sí, Martín, de López. Están Martín atentos. Muchas gracias por la información Cerca de todo Recordemos que el, el partido de Racing está, eh, se cambió cinco veces de horario Sí, no parece no como, como que... que Así que por las dudas hasta ahora 18.15 Pero usted <ríe> quede tranquilo que está grabado ahí Que vamos a ganar Así que 2 eh, a 0 Bueno, así que es todo por hoy, buen fin de semana para todos nuestros oyentes, para toda eh, la familia que sigue Te Sigo Queriendo. Y nos volvemos a reencontrar el día lunes. Eh, mañana el tiempo va a mejorar. Ojalá que sí. Fin de semana va a estar mucho mejor. Sergio Paz, muchas gracias. Un placer, como siempre. Karina Maldonado, como Buen siempre. De... Muchísimas gracias de... también por tu trabajo. Hasta el lunes, gracias. Ojo. Gracias a Berenice ahí en las líneas telefónicas, atendiéndolos a todos ustedes. Y por supuesto también en la mesa de sonido, si no fuera posible. Gracias a Gastón Suifet en ese maravilloso trabajo. Bueno nos reencontramos muy buen fin de semana Juan Carlos Rodríguez te saluda y el lunes nos reencontramos en Te Sigo Queriendo por AM570 Radio Argentina y quédate prendido que ya viene, esto es Racing Chao. buen fin de semana y Argentina, Argentina. AM570 Una radio abierta e independiente Un compromiso periodístico para que no quede nada sin decir Radio Argentina AM570 570. Informa radio Argentina. radio Argentina Roberto Disandro en directo desde Casa de Gobierno Gracias eh, la actividad de la presidenta se desarrolla hoy en la quinta presidencial de Olivos. Estaba previsto viajar a la una de la tarde con destino a San, eh, Santa Cruz, pero el tiempo no le permitió, por lo menos eso es la información que se dijo, aunque evidentemente las versiones circularon en torno a los problemas que existen en este momento con el gobernador de esa provincia. En tanto, la jefa del Estado se quedó en Olivos, recibió al subsecretario de Economía, Kicillof, Luego lo va a hacer con el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Y finalmente va a tener una larga entrevista con el Ministro del Interior y de Transportes y el Secretario de Transportes para analizar temas que se vinculan a la seguridad en los sectores de las vías férreas. Por otra parte, llegó aquí hasta la Casa de Gobierno un retrato que le hizo en la Intendencia de Avellaneda de su esposo, el, el extinto esposo, Néstor Kirchner, ...que fue presentado usted ante eh, la eh, reunión en el Salón de las Mujeres... ...con una serie de monedas que hacen la eh, carátula del expresidente de la Nación... ...y el cuadro fue enviado por pedido de la Presidenta a Bolívar... ...porque lo quiere ver y luego seguramente será este, instalado en el Museo de la Casa de Gobierno... ...no hay más información hasta este momento en el ámbito oficial... Si llega a haber alguna otra novedad, nos volvemos a comunicar. En caso contrario, nos encontramos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde siempre con todos los flashes informativos de Radio Argentina desde Casa de Gobierno. Señoras y señores, gracias. Adelante estudio. Vamos, gatón. Las interferencias y las radios ilegales son culpables de que no puedas elegir libremente lo que quieras escuchar.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 ¿Qué es Racing? Esto es Racing. Esto es Racing. Diego Goren, Oscar Forlano, Diego Morris y Leo Paradiso hacen. Esto es Racing. Esto es Racing. que me cuelgo ik no puedo volver ben que me pierdo tus ik de antes siempre expectantes siempre ik me gusta cantar hoy ik Buenas tardes, bienvenidos a esto es Racing en día viernes terminando ya la semana un Viernes feo, lluvioso ¿no? que ahora quizás empieza a mejorar Esperando por lo más lindo que tiene la semana Que es justamente el fin de semana, sábado y domingo Y el domingo propiamente dicho estará jugando nuestra querida academia Allí en Córdoba enfrentando a Belgrano Buscando seguir en esta racha en esta media inglesa sería porque Racing lleva ganado 3 y empatado 2 Y muchos me han dicho y tenerte un punto de corda no estaría mal Claro que no estaría mal, sí, es obvio que no estaría mal Pero estaría muchísimo mejor que Racing pueda traer un triunfo para afianzar esta racha Para afianzar este grupo, para seguir tomando confianza Para empezar a creerse este grupo que es candidato ...y empezar a creernos nosotros también... ...que Racing puede ser candidato y pelear este torneo... ...hasta el final, hasta las últimas fechas... ...yo decía en la semana que se vienen... ...si bien el campeonato es muy duro... ...y son todas las fechas importantes... Eh, ...se vienen cuatro partidos... ...que para mí, eh, personalmente... ...van a marcar el rumbo de este equipo... Eh, ...partidos complicados... ...visitas complicadas... ...Racing en estos cuatro partidos tendrá que visitar... ...ni más ni menos que... ...el Kempes, este fin de semana... ...luego monumental... ...no seguido, entre medio jugará... ...de local frente a Estudiantes de la Plata... ...un siempre duro Estudiantes de la Plata... ...irá a visitar a River y recibirá a San Lorenzo... ...con todo lo que implica... ...esta situación de San Lorenzo... Eh, ...en cuanto a los promedios... ...por eso digo que... Esta, ...estos cuatro partidos van a marcar un rumbo... ...no exacto ni preciso... ...pero sí dónde está parado... ...este equipo, vamos a estar rondando la mitad del campeonato... ...y a partir de ahí... ...empezar a especular de otra manera... De todas maneras, la segunda parte del campeonato siempre es dura y va a ser dura también. Pero si vos conseguís, en nueve fechas o diez, estar invicto, una regularidad, una buena sumatoria de puntos, estar prendido arriba, no digo puntero, pero estar prendido de arriba, te marca un indicio y un futuro mucho más alentador. Lo cierto es que eh, la Academia 18 eh, horas va a estar jugando el día domingo, Con casi todos sus titulares, casi todos, ¿eh? casi todos sus titulares eh, que ya están a disposición de Suderlia, a excepción obviamente de Saja que no va a estar y va a ser el debut, el debut oficial de Galanternik. Eh, Racing contará con lo que para mí es el once que tiene en memoria Luis Suderlia en este momento. Eh, pero para hablar del equipo, para informarnos, para contarnos cuando viaja. Eh, Cuando sale este plantel, dónde se va a alojar Todas esas cositas que muchos eh, nos gusta saber Lo tenemos salido a Paraíso en línea ¿Es así, María? ¿Está para Paraíso en línea? Paraíso, ¿cómo le va? Buenas tardes, amigo Hola, Coren, ¿cómo anda? Bien, Paraíso, ¿cómo anda usted? <risa> <risa> muy bien, muy bien Bueno, bueno, me alegro eh, Más allá de que hoy es un día especial porque Digo especial porque juega la selección Y todos aquellos que le importa poco el fútbol Miran a la selección, usted sabe cómo es Entonces sí. parecería que Como es un fin de semana de eliminatorias Por suerte es jugado de la selección Es como que no se habla mucho De lo que va a ser el campeonato de la fecha El campeonato local Pero esto es Racing Lo más grande y lo único importante en el fútbol es Racing Y nosotros sí hablamos de Racing Y a la gente no le importa la selección, ¿no?, en este momento. A mí tampoco, eh, no se da problema, Está eh. más pendiente de lo que va a pasar el domingo. Imagínate, igual le hago un punto. Sí. Recuerda lo que le estoy diciendo ahora, ¿eh? 1908 que Morris también está en línea y lo voy, a, lo voy a saludar un ratito nada más. Acuérdese que me va a contradecir. En 3-4 minutos, lo que usted le dure de darme a algunos títulos, el Morris me contradice. Bueno, es muy posible. si no es este... Pariente de Juan Carlos Calabro haciendo el contra de, de Milagro, ¿no? Eh, yo creo que es el hijo es de... No reconocido, pero el hijo al fin <risa> Bueno, eh, informemos cómo es eh, No hay demasiada información con respecto a, al equipo si, eh, si bien no lo confirmamos sobre el día, en el día de hoy en conferencia uh -huh. de prensa Y después antes del cierre del programa Vamos a estar escuchando la palabra del técnico de Racing Muy que habló bien. hoy a la mañana, antes del mediodía eh, no ha confirmado el equipo eh, Dejó la duda de Camoranesi Pero Camoranesi va a jugar, se siente bien Ya está recuperado, inclusive ayer hizo fútbol Y, y ya, se, ya se ha sentido realmente muy bien Desde el punto de vista físico eh, Honestamente lo que hay que decir es que No creo que juegue más de 60, 70 minutos Pero está para jugar Está para jugar Camoranesi el fin de semana Y va a ser titular Y después está todo muy claro, Diego Hay que decir uh -huh. que Lanterni que va a ser el arquero Que en el fondo Pichud Ortiz, Caiz y Corbalán serán los cuatro hombres eh, que tendrá esta línea de cuatro Villar, Peletieri, Camonanesi y Centurión en la mitad de la cancha Auchi y José Sanz serán los dos delanteros de punta Y en el banco de suplentes también, está todo mucho más claro eh, Porque Muso, eh, el otro arquero juvenil que tiene este plantel de su día Es decir, el cuarto arquero eh, Estará presentado por primera vez en el banco de suplentes Brian Ludi, Milionco, Zuculini, Agüed, Vieto y Cámpora Será el resto de los relevos que se sentarán junto a Luis Ubeldía En el partido del próximo domingo, 18 horas Recordamos que es en el estadio Mario Alberto Kempes Mismo estadio donde un rato juega la selección Y con el arbitraje de Diego Aval eh, Leo, ¿por qué crees que Ubeldía en el día de hoy puso en duda la actuación de Camoranesi eh, ¿Para esconder? ¿Porque todavía no está totalmente recuperado? ¿Lo van a probar mañana? ...dijo que, que tiene que hablar con él... ...para ver cómo se siente físicamente... Sí. Porque yo, ...yo ya sé cuál es el pensamiento de Camoranesi... Uh -huh. y, ...y ya han tenido una primera charla... ...así que no hay inconvenientes... Eh, eh, ...a mí me parece que es más una cuestión... ...de, de jugar al misterio... Y, ...y de generar alguna incógnita... De, ...de cara al partido del próximo domingo... ...que otra cuestión... Uh -huh. eh, ...para mí Camoranesi juega... ...salvo que, que él haya sentido... Que, ...insisto, ¿no? ...porque de, de, hoy estuve ahí en entrenamiento... ...y y Camoranesi se sentía realmente bien... ...pero digo, salvo que él sienta en las próximas horas alguna molestia... ...pero no creo que esto ocurra... ...sí, sí, bueno, evidentemente podrá estar eh, el exjugador de la Lanús... ...en la mitad de la cancha... Eh, ...y así, como decía al comienzo Leo, ...podrá disponer su día de lo que eh, creo yo... ...que para él es este once de memoria, ¿no? Así es, así es, sí, de, o los días de campo por lo menos sí, de memoria... Menos, ...después sí. el inconveniente que tiene en el arco... Con la confirmación que vimos ayer, que hoy la ratificamos, porque Saja va, va a estar en el arco de Racing el próximo, eh, el otro fin de semana, el sábado eh, 15 a las 20:20, 20, cuando Racing juegue con el Estudiante de La Plata. Y, ah, pues, por otro lado, hay que decir que Pérez Guede va a jugar en reserva, ¿eh? que la reserva va a jugar mañana. Eh, es un dato que no me olvidaba de dar en este arranque de programa, porque eh, está dentro de los que ha viajado, eh, pero estará mañana en el partido, eh, el, perdón, el domingo a las 10 de la mañana será. Eh, en el predio que tiene Belgrano en Villa Q eh, en el equipo de Juan Barbas eh, estará ahí Pérez Guedes con la camiseta número 8 lo mismo sabe Hitch que es el otro jugador que, eh, que también viaja con la primera y va, va a jugar con la reserva eh, así que está todo muy claro así, todo muy definido eh, salvo esta incógnita que ha generado el propio entrenador de decir que no sabe si va a estar Camoranesi pero yo insisto en que será titular el ex hombre de Lanús ahí tengo un punto Leo eh porque si bien no es eh, resonante eh, me llama la atención que Pérez Guedes, que vino estando en el banco de suplentes desde eh, prácticamente desde que comenzó el campeonato y, y, en algún, y seguramente también en la, en la Copa Argentina en la Sudamericana eh, ¿por qué esta situación Leo, lo ve mal el técnico? porque eh, Pérez Guedes termina siendo el primer relevo tanto de Centurión como de Villar eh, que son los hombres que juegan en las bandas eh, Racing eh, no tendría este fin de semana un jugador eh, que, que pueda hacer ese trabajo. Digo, ¿Hay algún motivo puntual? No, no. Interpreta que está muy bien, por ejemplo, a no lo quiere dejar fuera del Banco de Suplentes. Uh -huh. eh, necesita el recambio de Lui en los laterales, en Miglioni y Costa como central. Suculini eh, es un número puesto hoy por hoy en el Banco de Suplentes y después... Cómo sacarlo abierto, ¿no? Del banco de suplentes, imposible No, no, está claro digo... Es decir, eh, me parece que por descarte Queda fuera Pérez Guedes No hay lugar para otro sí. y, y el análisis que ha hecho el técnico Es que, por lo pronto eh, No necesita un, un hombre que vaya por afuera Aunque a también lo puede hacer por izquierda Y lo ha hecho mucho tiempo en gimnasia y grima de la Plata E inclusive en Racing También ha jugado partidos en esa posición Sí, Leo, pero, eh, digo Me parece que, como lo viene utilizando el técnico Abuel es el cambio natural de Camoranesi eh, no, no sé si está físicamente para hacer las bandas en caso de tener que salir Centurión o Villar me parece que ahí sería un signo de pregunta porque ni siquiera va a estar Fariña que lo ha hecho jugar por derecha eh, recostado hacia un lado de la cancha eh, me da la impresión como que no tiene alternativas el técnico en caso de que eh, uno de los dos eh, por situaciones puntuales le va a salir si la buscas y si la pensás la tenés Diego porque... Eh, puede entrar y Puede pasar pilluda A la mitad de la cancha y Ah bueno, bueno Si sale Centurión Villar va por izquierda Se rotan permanentemente De banda Y ambos Han sí. demostrado Que pueden jugar Tanto eh, Por un perfil Como por el otro eh, Sí, si lo buscas lo tenés. Sí, si está claro, a ver Leo, eh, está claro que, que, que hay opciones y, y que se puede dar. Mismo eh, Auche, Auche, en una improvisación sí, eh, puede hacerte recorrido sí. en la mitad de la cancha también. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, entonces Peregué jugará en reserva junto a Sabel está bien. Lo del polaco para darle minutos, para que no quede parado eh, totalmente. Recordemos que es el cuarto central, eh, hasta el altura Sabel Si no me equivoco Leo, estamos hablando de... Cáiz eh, y, y Ortiz titulares y Migliónico es el primer relevo de los dos Exactamente, en el primer central es eh, Migliónico a la hora de que haya alguna modificación uh -huh. Isabel Hitch queda relegado como el cuarto marcador central sí. eh, Aunque habrá que esperar si en algún momento hay una eventual ausencia de Pijun Si cobra nuevamente la, la posibilidad de, de, de tener un lugar como lateral por derecha sí. Algo que en algún momento... ...el día se mostraba muy firme con esta idea... Uh -huh. ...de jugar con una línea de cuatro... Eh, ...de los cuales eh, haya tres marcadores centrales... Eh, ...porque le da mayor capacidad en juego aéreo en ofensiva... ...y también en defensa... Eh, ...por un montón de cuestiones que ha analizado el técnico desde lo táctico... ...y, y que él interpretaba que era lo mejor... ...pero bueno, Pichul levantó el nivel... Y, ...y obviamente se termina inclinando por, por jugar con dos laterales... ...pero bueno, eh, tal vez Abel Hitch... ...hoy por hoy tenga más posibilidades eh, de jugar lateral... Eh, que es marcador central Aunque claro está también que, que En la consideración del técnico eh, Esto después lo podemos discutir, ¿no? Pero en la consideración del técnico Brian Llewey también ha, ha recuperado el terreno Que en algún momento perdió eh, Leo, el equipo sale mañana 15-20 ¿Puede ser y se alojará en el Sheraton? 15-20, sí señor, el Sheraton será el hotel Donde va a parar el equipo de Luis Ubeldía uh -huh. eh, Así que esperando Mañana obviamente van a entrenar en, en Avellaneda Luego van a almorzar, van a quedar concentrados En el Hotel Savoy y posteriormente en vuelo Charter, 15-20 como bien manifestabas Diego, va a viajar el equipo Sube el Día rumbo a Córdoba. Bueno, Leo, antes de decirte un hasta luego, eh, dame la posibilidad de saludar a, a Diego Morris, que lo tenemos también en línea. Morris, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿Ah? entró serio mi amigo Morris. Muy tranquilo, ya. muy ¿no? tranquilo, estoy acá eh, en mi casa hace un par de días, por eh, una cuestión de, de salud de mi mujer, pero está todo perfecto, eh, no hay... No hay para preocuparse de nada, pero obviamente uno tiene que estar acá al pie del cañón. Bueno, no, obviamente eh, estoy acá y estoy allá, me gustaría estar ahí presente, pero bueno... No, no, si, está ahí, es... a ver, si está ahí, acá no está... No estoy presente, pero estoy saliendo al aire, así que la gente me escucha. La gente que quiere escuchar no me escucha. Yo estoy concentrado porque 8 y 10 empieza a jugar la selección argentina y cada vez que juega Messi... Es como que me agarra el coquilleo ese de, de, de aquellos que nos gusta el fútbol. Sí. En, lugar, en lugar de perder el tiempo mirando a la selección argentina, ¿por qué no, no empieza a prepararse físicamente para la, mar, la maratón del 4 de noviembre, Morris? No tenés claro, En la cual usted ver. me desafió y no tiene ninguna posibilidad de ganar porque yo ya me estoy entrenando. ¿Por qué no se prepara físicamente? Así no, no pasa papelones. Para ganarte a vos me empiezo a entrenar cuando es el 4... El 4 de noviembre, nueve y media de la mañana, dos del estadio, maratón de cinco kilómetros, eh, organiza paso a paso el racingista, y, y obviamente lo quiero ahí presente, porque ya me, me, me desafió, y obviamente me imagino que no va a arrugar, ¿no? El 2 a la madrugada me empiezo a entrenar. El día 2 a la madrugada me empiezo a entrenar. Para ganarte a vos. Bueno, bueno está bien. Eh, ¿Usted quiso decir entonces que no está aquí presente físicamente, porque... Eh, ¿Prefiere ver a Messi y no hacer estos racing? No, para nada De hecho estoy saliendo al aire Sí, sí En Pantuflas, ¿está en su casa? Sí, muy tranquilo <risa> <risa> ¿Un vaso de whisky? No. no Bueno, una gaseosa, como siempre la, Me imagino que la hay No, ¿sí? que la hay Yo no, y aparte A Paradiso no hace falta ganarle tomando cosas light Ah, no, no? Como... bueno Es más eh, Me voy a tomar la bebida de Bilardo para correr contra él <risa> <risa> Y en un rato nada más vamos a escuchar la palabra de Luis del, del día que hoy por la mañana habló en conferencia de prensa qué sí, señora? Señora? Un, un dato le dejo sí. así a la pasada está jugando Colombia con Uruguay 3 a 0 van a nada, la selección colombiana la con la... dos goles de Teófilo Gutiérrez ¿y? ¿cómo y? ¿y? ¿se le pianta el lagrimón? no, a, a mí en absoluto a mí tampoco, no se da problema sí, a Pero mí sí, sí, eh. esto, sí, a mí sí, eh me pianto el lágrima porque la verdad que está loco el muchacho, <risa> pero es un crack. O sea, a ver, me da un poco de nostalgia y me da bronca a la vez porque no se portó bien. Es, un, es poco profesional, no puede jugar en primera división. Va a jugar hoy bien, va a hacer dos goles, es crack, pero dentro de dos tres fechas capaz que se pelea con Peckerman y se toma el palo. Porque es así él. Pero a mí me encanta cómo juega. No, como jugador sí, Morris Mina nada que y, dice, bueno, sí. y lo extrañamos por eso, no por otra cosa. Yo... Lo extraño por ver a Teo dentro de la cancha Con la camiseta de Racing Que sabes que los rivales Como hoy pasa con Centurión La preocupación para los rivales No digo que Centurión es Teo eh, Estoy diciendo Viste cuando vos tenés un jugador Porque ayer escuché una nota de Flaco Schiavi Hablo de Centurión eh, hablan, El otro día también escuché a Francescoli Hablo de Centurión de las, nueva, de las nuevas promesas del fútbol argentino Que siguen surgiendo Bueno, como hoy Centurión está en boca de todos Cuando Teo llegó a Racing también los tuvo Recuerden que todos los querí, lo querían a Teo, todos lo iban a buscar y en Racing hizo muy poco de lo que él podía hacer porque eso lo demuestra cada vez que juega un partido por ejemplo con el que contó Leo que está jugando hoy contra Uruguay, Uruguay que no pierda hace 15 partidos, y le está pegando un baile a Colombia y Teo marcó dos goles y el otro falcao y lo, y lo estoy viendo también, sí no me imagino que, que debe estar desde la mañana reposando en su casa, eh para eso hasta luego No se bueno, fue, se fue solo, ¿no? Marina, sí, se fue solo. Es así, Desapareció. Desapareció. Bueno, y Morris, a usted no le digo hasta luego, pero le voy a pedir que me dé un minutito, que se quede en línea, porque tengo que vender, amigo. Mientras usted descansa, aquí hay que vender, si no, nos a fin de mes, ¿eh? Venda, ¿eh? Venda que a fin de mes hay que llegar, estamos recién empezando septiembre. Por eso mismo, 4535-5707, la vía de comunicación de estos es Racing Marinas, y está en el día de hoy en la producción. 4535-5700, nuestro contestador automático, donde ya imagino que lo, lo han empezado a hacer, los hinchas de Racing pueden dejar su mensaje. Vamos a estar escuchándolos en un rato nada más. Oh. Vamos a escuchar al hincha de Racing. A ver qué opina en una semana tranquila, eh, donde el hincha de Racing está tranquilo, pero está tranquilo porque el equipo está segundo está un punto está la expectativa quiero escuchar el Racing, así que 45 35 5700 nuestro contestador en un rato los escuchamos vendemos por primera vez y ya volvemos Argentina espacio publicitario AM 570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 19, 24 minutos, segundo bloque de estos Racing. Eh, Morris, lo tengo ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Acá estamos, como siempre. Eh, escúchame, sé ¿sí? que está mirando el partido? Yo también lo estoy diciendo bueno. aquí en el estudio. ¿Sí o no entró? No, no. No. ¿No, no ha ingresado todavía? No. Bueno, bueno. Va, igual cuando me vine a hablar para salir al aire me corrió un poquito y no, lo, no le estoy prestando la atención que le prestaba antes de la En fin aquel momento, mar. sí, me imagino. Bueno, pero me parece que no, ¿eh? no lo veo. No, lo no, Si no, sí. tendría que haber uno parado por ahí, pero no, no está. No Tiene está. un muy buen equipo Colombia. Lo que pasa es que, obviamente, está jugando a 40 grados de temperatura. No, no es si de Morri. Termina la, eso es un verso. Joder, hay 4 o 5 jugadores, que son muy buenos. Sí, pero juegan en Barranquilla a 65 grados de calor, Morri. Que lo bajen a, a lo normal y después hablamos. Argentina lo atendía yo, no se da problema. Sí, pero juega lindo, eso es lo sí, que. Sí, juega lindo, juega lindo, sí, claro que juega lindo. La diferencia hoy en el fútbol argentino, juega, hay muy pocos equipos que juegan lindo algunos podemos decir que pueden jugar bien porque uno los ve sólidos, los ve que dentro de la cancha saben lo que quieren y generalmente el saber lo que quieren muchas veces les le lleva a tratar de demostrarlo dentro de la cancha porque no es solamente irse en intenciones y Racing todavía está en ese lote del medio donde empieza a encontrar buenos resultados todavía no un buen funcionamiento y, y esto que hablabas vos con Leo en el arranque por ejemplo, lo de Camoranesi A mí me preocupa que Camoranesi, que es aquel jugador que dentro del equipo mejor manejo de balón tiene, o, o tal vez más criterio, eh, a un toque, algún pase largo, eh, no esté bien físicamente a, a lo largo de todo el campeonato. Le pasó el lanús el torneo pasado. Y esto que decía Leo de que está para 60 minutos, que el entrenador está dudando en ponerlo de titular o no, me, me preocupa porque Racing no tiene muchos jugadores de la mitad de la cancha de ese de podría decir, sí, bueno, pero está billar es cierto, pero son muy pocos eh, o sea, Farinha no tiene mucho rodaje, no, el entrenador no lo utiliza tanto Racing es mucho vértigo y por ahora poco dominio de balón, a mí lo que me preocupa es que en el fútbol argentino hay muchos equipos de distintas formas de jugar Belgrano se te va a venir encima Be Belgrano en Córdoba va a tratar de Y, y por ahí si Racing tuviera uno de los jugadores que manejan bien el balón, puede hacer control de pelota y cuando el rival juega con ella o necesita la pelota para jugar y Racing se la puede sacar, ahí es donde puede empezar a ganar a pulsear, esto es lo que me preocupa del partido del domingo, aunque también uno tiene que ver las estadísticas Diego y que en los últimos partidos de Racing en Córdoba ha tenido muy buenos resultados eh, a ver, digo Hablando puntualmente que entraste en el tema del domingo eh, Yo decía al comienzo que Racing tiene cuatro partidos De aquí en adelante, de esos Que te matan, ¿no? Partidos duros Porque Belgrano viene demostrando eh, fehacientemente, desde hace un tiempo hasta parte, Por lo menos desde que ascendió a Primera División eh, Que es un rival de en todos lados De visitante, de local El propio Niels, que Que venía eh, muy bien eh, en cuanto a resultados y a rendimiento eh, fue a Córdoba ¿sí? la, hace un par de fechas atrás y le ha costado ha muy mal Martín ha reconocido que fue el peor partido del equipo fue un partido pero, muy malo de los sí, dos sí muy malo de los dos pero me parece que Belgrano te lleva eso también es un equipo que muerde que pega que aprieta que no te deja mover eh, y me parece que recién eso lo va a sentir mañana y, sí, y por... mañana Ahora, el domingo va cuando yo te digo que Belgrano va a intentar ser protagonista que va a tratar de buscar la victoria Lo va a hacer con sus armas, o sea, Belgrano no es que maneja la pelota eh, mucho tiempo, creo que se la van a dividir bastante, el, el balón, la tenencia específicamente. Lo que tiene Belgrano también es esto de eh, no dejar jugar al rival. O sea, Belgrano a, a News lo obstaculizó por todos lados, le tomó, por eso el domingo va a ser un partido en el cual va a estar muy tomado Centurión por afuera, seguramente va a haber algún jugador encima de, de Villar. Y cuando vos le pones eh, a esos jugadores marca, o el rival lo hace, después es muy difícil que le llegue la pelota a los delanteros. Entonces por ahí tiene que bajar mucho Auche, San salir un poquito del área, el equipo hacerse un poquito más corto y no tan largo, Racing hablo específicamente, y por ahí vemos un partido muy friccionado, muy trabado, no bien jugado, aunque la cancha en sí, el estadio Kempes, eh, es un estadio que generalmente se ve lindo fútbol porque es un estadio grande que hay espacios muchas veces los espacios o los generan los jugadores o la cancha misma te lo da porque obviamente como decía antes si vos haces el equipo muy corto las líneas se juntan podés dejar espacios para que el rival te contraataque no imagino un Belgrano eh, dejando algo libre imagino tratando de buscar todas las, las, las posibilidades de ...obstaculizar a Racing... ...y a partir de eso... ...empezar a tener un dominio... ...territorial... ...para empezar a dominar el partido... ...y a través de eso... ...obviamente buscar la victoria... ...aunque Racing... ...no sé... Eh, ...imagina un partido... Parecido al de Argentino Junior pero en la cancha más grande. A ver, digo, ¿no da ¿no la sensación que es un partido como aquel que se jugó un corte y recién ganó una serie con un gol de trabajo, trabado, y gana, una cosa así? Es probable. Por eso te digo, es probable. Es un partido que tal vez el que haga el primer gol gana eh, hoy en día en el fútbol argentino son... creo que van cinco fechas, ¿no? En 50 partidos, si no me equivoco, yo... Vos sabés que me gustan las estadísticas. Sí. En 50 partidos, si no creo que más de tres partidos no se dieron vuelta ¿Me, inter ¿me interpretás pero, lo que digo? Sí, ya. sí claro. Más de tres partidos, el que empezó ganando no lo perdió uh -huh. O sea, 45, 46, 46. Bueno, pero digo esto afirma la, la teoría de Subeldía Cuando dice que eh, ponerte en ventaja de eh, fútbol argentino eh, Implica mucho y te da un porcentaje muy grande del partido eh, en tus manos Y le dice permanentemente Y coincido, por lo menos en lo que se ve No sé si es lo ideal, porque en realidad esto quiere decir que arriesga muy poco todos. Aquel que, que va ganando, uh -huh. tampoco hay muchas goleadas, Diego, ¿te fijaste eso? No hay muchas no, goleadas. No, no, no, no es no, que no. te ganan 4 a 0, 3 a 0, uh -huh. algún partido. Estamos hablando que se jugaron 50 partidos. Bueno, en cinco fechas, lo que muestra Racing, que lo, los partidos que fue eh, arriba del marcador los terminó ganando. Hablo de argentinos... Eh, eh, también de, de San Juan Independiente, ¿no? Sí, el otro día me marcaba marcado Un dato estadístico muy bueno Dani de Lanús sí. un, un oyente de habitual Un amigo ah, de, de, de Racing eh, Y me decía algo que es cierto Me decía que La primera vez que Racing gana Un partido cuando le convierten Sí o sea, con, con San Juan, un... sí Claro Sí O sea, generalmente eh, No O sea, la primera vez En, creo, veintipico partidos Veinticuatro partidos Veinticuatro partidos, ahí está No es que la primera vez en la historia Estamos no. hablando de este tiempo no. Eh, y es cierto porque Racing le ganó 2 a 0 a argentinos le ganó 2 a 0 a independiente y en los partidos del campeonato pasado también cuando Racing le convertía en Racing no ganaba o sea o empataba o perdía y, la y mucho más eh, esto último no muchos más perdidos acuerdo con Vélez el partido que Racing logra empatar y lo pierde al final o sea este este sube el día que imagino debe estar buscando el equipo imagino que esta duda, hoy en día él está demostrando, a mí lo que me gusta de su del día, pues sabe que lo critico bastante pero también le reconozco las cosas que hace bien, o sea, uno no puede criticar a mí no me gusta un entrenador y no por eso voy a criticarle todo porque no me gusta, tengo que reconocer las cosas que hace bien, y me parece que las cosas que hizo bien fue corregir a tiempo sus propios errores o algunos, algunos errores que estaba demostrando para alarmar Se titula. Por ejemplo, esto que hablábamos con Diego, el hecho de que Sabel Hitz o, o Martínez jugaran de cuatro y le, le ratifique la, la confianza a Pijupo que levantó. Entonces, quiere decir que aquella idea que tenía el entrenador de jugar con tres centrales en el fondo era una idea que fue muy efímera. O sea, rápidamente ya no la tiene más, o por lo menos eh, se conforma con esta idea de jugar. Porque también lo dijimos, creo que en un partido, no me acuerdo si fue con Colón, estábamos en la platea y dijimos. Si Subeldía tiene esta misma idea No sé si el precio del partido Estando tan mal como está Corbalán Tal vez lo saque, ponga a de central Y acá hay de tres Y sin embargo no lo hizo No, no, está claro eh, Muchos en la previa, digo, muchos hinchas de Racing También eh, lo veían con buenos ojos Traerte un punto de Córdoba No es tan malo Depende eh, del re desarrollo de, no, ob Obviamente dependiendo del partido Pero digo, en la previa Uno imagina que eh, ...mantener esta racha, invicto... traerte un punto de corda, un rival difícil... Eh, ...no se vería con malos ojos... Eh, ...yo insisto... capítulo con lo que le viene a Racing... ...porque siempre decís algo... ...y coincido Diego... ...que ese punto que vos podés llegar a ir a buscar... ...como Racing creo lo fue a buscar en la cancha de la luz... ...y vale... ...en la próxima fecha lo ratificás con un triunfo... ...y en tu casa... Claro. ...pero Racing luego... estudiante de La Plata... ...otro de esos rivales duros eh, ...con oficio... Por eso digo que una cosa era empatar eh, con Lanús Sabiendo que Racing venía a jugar con San Martín de San Juan Pero eh, sin menospreciar un rival accesible que venía de caer en todos sus partidos eh, Racing de local en su casa tenía la obligación Y en la parte que imaginaba que si estaba todo dado, todo bien Racing debía ganar ese partido Pero en este caso, eh, por eso hablé del comienzo de estos cuatro partidos seguidos eh, Racing, hacer valer ese punto supuesto en Córdoba con estudiantes de la plata en Racing también en la paridad, que, digo que es uno de esos partidos dos eh, pesados, apretados, de pierna fuerte Sí, ninguna duda, yo creo que igualmente tiene mucho que ver el contexto y el momento de los equipos sí. eh, Racing hacía mucho tiempo que no sacaba ni un punto en la cancha de Lanús o sea, iba sí, y sí. perdía sí. pero este momento de Lanús no es un Lanús uh, donde uno pueda temerle sí. por lo menos en este momento no, tal no, dentro no. de 4 o 5 fechas mejora sí. lo mismo pasa con estudiantes si vos me hablabas de estudiantes hace un año atrás yo te decía estudiantes es complicadísimo ahora, la realidad ¿cuál es que estudiantes de La Plata eh, ha perdido muchos jugadores pero no tanto eh, en nombre sino eh, esto lo, lo que hizo fue resquebra, resquebrajar el equipo en sí esa esa línea que tenía, esa columna vertebral que tenía estudiante la perdió y por ahí y aparte algunos jugadores ya están grandes, algunos los, hoy de sábado no sé con, sabela solo lo puede convocar la selección de sábado, sí, se pero de me, parece bueno. que, me parece que sigue manteniendo eh, sí, vez. pero yo lo vi, yo vi a estudiantes tres partidos en el campeonato Vos sí. ayudó de todos los partidos Sí, yo también Goñol jugó muy mal, sí. muy mal Sí, me y, y sí, perdió hizo un partido de visitante, hizo un partido complicado Digo, pesado, trabajo eh, Por eso digo, me parece que Racing afronta estas cuatro fechas realmente importantes ¿sí? Que si sí. tiene una buena fecha de puntos Igual yo estoy igual, eh, la misma que Ortiz ¿eh? En este momento de Racing, sí. me parece que lo más importante es el partido que viene, no hay que pensar. No, no, porque a claro. veces pensó, ¿te acuerdas que hablamos con nosotros del sí. tema de agosto? Sí. Le fue mal, o sea, a ver, rápidamente uno tiene que decir que Racing está invicto en el campeonato, está primero, en los primeros puestos y le ganó independiente. En el independiente. En el haber ponemos eso, en el debe es que perdió dos instancias definitivas, o por lo menos una definitiva y la otra importante para pasar que te daba esto que vos decís no la posibilidad de jugar copa libertadores el próximo campeonato vos fíjate que hoy en día sí. ya sabemos que o tigre o argentino o tigre o colón o independiente van a jugar copa libertadores en el bbn sí claro, está claro eso. de los tres equipos que hablamos Samuel, López, que está peleando ahí arriba y que tiene un muy buen equipo y racing lo sufrió uh -huh. independiente y tigre son dos desastres O por lo menos está muy mal y van a tener la chance de poder clasificar a copa libertadores entonces digo Mira la que muy pasa. malo. Sí, bueno. <risa> <risa> lo, lo que pasa que que, si hablo del equipo, sí. de este equipo de Racing, me cuesta mucho explicar cómo juega. Sí, me puedo detener las individualidades. Y sí, tal vez puedo intentar eh, explicar a veces qué es lo que pienso que quiere su el día. Pero rápidamente, después al otro partido, me confunde. Porque el partido que hizo en la cancha de Lanús fue decididamente a buscar no perder. Sí. Y Racing el partido que juega contra San Martín de San Juan más allá de que porque la, la realidad es como dijo también Ortiz estos son los partidos eh, más difíciles de todos porque estás obligado a ganar y después te puede salir mal y Racing demostró que era el candidato dentro de la cancha también sin jugar bien, ¿eh? solo sí. con intenciones, con formas eh. ahora, también esta forma de armar el banco de el día como vos dijiste, estabas hablando con Levante, Levantes Para el domingo uh -huh. Es claramente eh, Un banco de suplentes Más cauteloso Hablo de los volantes Porque vos ponés dos, dos números 5 En el banco de suplentes sí. Y no ponés ningún jugador por afuera Yo me pregunto Si hubiese estado Farinha, si Farinha no hubiese estado pulsado ¿Quedaba fuera del banco? No, no creo Porque ahora eh, Agüel porque levantó En estos últimos partidos Y es cierto, hay que decirlo Se ganó un puesto en el banco de suplentes sí. Pero Suculini no viene bien Y venía lesionado Entonces digo, es raro que, juegue, que haya dos números 5 y, y después Vieto y, y Cámpora para la ofensiva Pero digo, en la mitad de la cancha Si se manca rápido Camoranesi eh, Racine va a volver a jugar un esquema raro Para mí jugar con doble 5 es raro Lo puedo entender más en Córdoba, con Belgrano, de visitante Pero esta historia de la, de la identificación con un estilo Con una forma o con una manera me parece que nunca, nunca voy a estar de acuerdo con su del día porque me parece que él se acopla en base a cada partido. Y está bien, es su forma y lo respeto. A mí no me gusta, por eso eh, es difícil que vea jugar bien a Racing. O sea, de 10 partidos va a jugar uno bien. Ya van 5 y uno solo, con Independiente. Bien. Bueno, entonces, mmm, no me falta mucho, Morris. No nos confundamos, van 8. sí con bueno. Colonia y uno con Boca. Son 8 partidos, de 8 no, no, no, partidos no. lo vi jugar bien un ratito con Boca en primer tiempo y después el partido contra el Independiente, nada más. Bueno, dejo que sigan pantuflas que en un rato puede seguir mirando fútbol. No, hace calor, me voy a sacar las pantuflas. Y eh, que desencuendo, o así sea, <risa> que, bueno, bueno. Eh, bueno de semana, gran fin de semana. Eh, un beso grande a su mujer, eh, que sabemos que no está del de bien le saludo. Una eh, es pasación. una Es una bronquite, pero bueno, ya, ya en algún momento, con estos cambios de clima, eh, espero que, que se vaya rápido este invierno raro y que venga la primavera hecha perfectamente, bueno, un beso grande Laura bueno, gracias, saludos por ahí y un gran saludo a toda la gente que imagino que debe estar dejando un mensaje bueno, yo y seguimos ojalá analizando un triunfo de nuestra vida académica ojalá, ojalá, abrazo grande abrazo. 1940 minutos, 4535, 5700. el contexto automático de esto es Racing, vendemos por segunda vez, vamos a escuchar al hincha, vamos a escuchar a su del día en conferencia de prensa, nos queda mucha información y poco tiempo, vendemos esto, andale. Argentina, espacio publicitario, AM 570 Cujini, Cujini Fabio No te confundas, Gujini es Fabio Nosotros cambiamos tu imagen. Vos, cambiarás tu mundo No te confundas Libro 83 www.cuisini.com Cuisini y La peluquería Lo demás es solo imitación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 Cureband Apósitos. Apoyas, cortes, cúrelas con Cureband, el líder mundial en apósitos. Distribuye Bull, Sociedad Anónima. ¡Fuerte Gio Moreno!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 Argentina. 570 Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing, esto es Racing. Okay. 19.44 minutos, tercer bloque de esto es Racing. Vamos a escuchar al hincha que fue dejando su mensaje al 4535, 5700. Está bueno ¿eh? escuchar la opinión. Eh, todos los días del hincha de Racing a veces podemos hoy nos hicimos un huequito y los vamos a escuchar a ver Gastón dame primero dale sí qué tal buenas noches, buenas noches. hola Jorge de Valerio Jorge también creo que es para tomarlo con mucha calma uh -huh. eh, la posición de Racing en, en el campeonato eh, es más de lo que suponía pero bueno es para tenerlo con mucha tranquilidad ver el partido a partido y ver hasta dónde podemos llegar. Eh, quisiera también que me digan qué otro jugador joven eh, puede ser una promesa a corto plazo. Chao, muy bueno programa. Gracias Jorge. Amigo, es verdad, coincido, hay que ir partido a partido. Eh, uno trata de analizar siempre lo que viene y está bueno ir pensando fecha tras fecha. Eh, Racing está en una buena posición desde lo numérico. Eh, y, y como siempre decimos, en este torneo, en este campeonato argentino, eh, para mí personalmente mediocre, a veces con no tanto, eh, podés pelear un torneo y de hecho salir campeón. Promesas, te prometo, hablando de promesas, que la semana que viene vamos a ver si hablamos con Juancito Barbas, con el técnico de la reserva de Racing, eh, para que te saque la duda, eh, a ver quién cree él, mejor que él nadie, eh, para darnos algún nombre. Si ¿sí? uno se va entusiasmando cuando ve. Eh, a los Vieto, a los Centurión eh, hay que darle a la derecha, sinceramente en este caso a Subeldía, si bien el Cholo Simeone fue quien eh, por ejemplo a Vieto lo, lo, lo llevó a primera división Subeldía es quien, es quien le dio la confianza, lo estuvo dentro del plantel y le dio la oportunidad de jugar eh, está bueno y a uno lo gratifica que Racing pueda sacar esta clase de jugadores eh, por el futuro, ¿sí? del club no solo en lo deportivo sino también en lo económico. Gastón, dame otro más, dale Hola muchachos Habla Víctor de Cleo, no sé si también. ustedes están viendo el partido sí. de Colombia con Uruguay, que hizo dos goles, está bien, será un loco de la guerra, pero es un fenómeno, es un crack, la verdad es que yo lo extraño mucho, un beso grande y mucha suerte para el domingo. Gracias Víctor, se, entra... se extraña obviamente jugar es así de esa talla, se extraña, lo que pasa es que en el último tiempo ya Racing eh, era más noticia por todo lo que hacía que por lo futbolístico, ¿no? Y lamentablemente, uno lo ve en una cancha y, claro, que futbolísticamente opina que es un crack. Pero luego tira por la borda todo eso con las actitudes que tiene. Eh, Marina, otro el último Paradiso en línea. ¡Ostras! paraíso, ¡Otra vez! ¿Cómo anda, amigo? Eh, ¿Pero por qué? ¿Quiere que corte, No, amigo, no, por favor, si me tuvo Morris allá 20 minutos que la broma me estuvo mandiando. <risa> bueno, eh... Decíamos al comienzo Leo, que vamos a escuchar a Subeldía hoy en conferencia de prensa. Me parece con alguna frase eh, importante ...¿sí?... Eh, dentro de eh, las conferencias de Subeldía que siempre son eh, realmente eh, positivas eh, en cuanto a que se le pueden sacar muchas frases importantes al técnico. ...sí... Eh, frases que dan lugar al análisis posterior. Se sí. puede escuchar a, al técnico de Racing, pero comencemos eh, escuchando entonces la palabra eh, de Luis Subeldía primero respondiendo si es difícil mantener a todos incentivados a todos motivados porque han llegado jugadores eh, con, con trayectoria y obviamente eh, no hay lugar para... todos, bueno, esto decía el técnico de y no vea mañana en Avellaneda es que desde el fin, eh, todos somos conscientes de que, de que no somos muchos de que somos un plantel muy reducido es decir, sacando los arqueros Después tenemos gente, 21 jugador y, y, y bueno, eso hace que, que, que estén todos picantes ¿no? Es que, aparte de en edad importante, cuando nosotros eh, tomamos la decisión de, de por decir, ¿no? de, de traer a Cámpora, de traer a, eh, a Camoranés y a Movilar, eh, no, no, no, no, Que tienen 10 partidos en primera, 20 o 30, son jugadores que, que saben que, que existe la posibilidad de que puedan ir al banco y lo toman a bien. Por lo general, los más jóvenes en ese sentido son eh, los que eh, les da vergüenza o no están acostumbrados a, a poder ir al banco o algo por el estilo. Porque, Lo que es ya está, ya están aceptados, ya saben que, que es parte del juego, ya sí que también bien, todo. Lo importante es que eh, el, el número reducido que tenemos están todos con, con ganas de jugar. Bien, primera parte de Subeldía. Eh, me, me hace acordar mucho a la época de Russo, estas conferencias de prensa donde eh, cada vez que le da lugar a alguna pregunta, eh, Subeldía responde y dice que tiene un plantel corto. Lo ponen como atenuante eh, de manera permanente a la hora de analizar. ...el rendimiento del equipo, no solamente el rendimiento... ...sino circunstancias como la que también ha analizado... ...el técnico de Racing en el día de hoy... En, ...en relación a aquellos jugadores, como por ejemplo... ...en el caso de Cámpora, eh, que saben que son suplentes... ...y que se tienen que ganar un lugar... ...han tenido la posibilidad de jugar ante Colón... ...como titular, en el partido de vuelta... ...le tocó convertir, Pero de todas maneras... ...sabe Cámpora de que... ...no tiene demasiado lugar... ...y que San eh, es el jugador... Eh, ...predirecto en este caso de Luis Díaz, ...más allá del rendimiento que tenga José San... ...y después de las discusiones que nosotros podamos llegar a tener... ...y el análisis individual que cada uno puede llegar a hacer... ...en relación a si San debe seguir siendo titulado o no... ...para Subeldía es intocable, es inamovible San... Eh, ...por eso la pregunta, por eso la respuesta de Subeldía... ...que siguió conversando con la prensa hoy al mediodía... ...en la sala de conferencia de prensa... ...habló de Alan de, ...de este debut de este joven de 21 años... Eh, ...a punto de recibirse de periodistas deportivos... ...en el círculo de periodistas deportivos será colega nuestro, próximamente. Pero ahora es el arquero titular de Racing y, y va a ser el arquero en el partido ante verano, y su día a propósito de Alan Tarnik, decía lo siguiente. El arquero está acostumbrado, yo en la semana hablé sí. con él, fue la misma charla que tuve con él, y... la bueno, vieja viene trabajando con nosotros hace tiempo cuando se tomó la decisión de que te con los arqueros de la periodes y los arqueros de, del club, era porque... Eh, queríamos que en algún momento tengan la posibilidad de los dos de chicos del club eh, eh, y bueno me, me parece eh, eh, bueno que que, que que nada, que se le dé la posibilidad así que va a cajar él eh, lamentablemente por dos, dos cuestiones accidentales, no la de Lidera y Saja, pero está bueno, es así para él y para nosotros tampoco hace ser historia historios, es decir, la defensa eh, tendrá que hacer su trabajo como para que el arquero se sienta lo más cómodo posible. Más de Luis Subeldía en esta oportunidad hablando y respondiendo sobre Belgrano de Córdoba, que es el rival de turno, a quien Racing debe visitar el próximo, su el próximo domingo. Eh, para Subeldía es un rival muy difícil. Eh, escuchen lo que dice el técnico de Racing. Belgrano... Tiene una manera eh, quizás no es muy viscosa pero... ahora la de vivido rápido como Carranza y el chico Melano creo que, que se llama que ya lo habíamos sentado en Córdoba entonces una estructura de defensiva bien fuerte y, y bueno, con, con, con esos delanteros que salen rápido que, que, que son flexibles más, más la ciudad de Velázquez y Zapata que, bueno, los, los cuatro que aportan ofensiva son, son, son con, con mucho oficio y bueno, defensivamente se fue y un buen jugadero pero repito para ganar la Champions teníamos que hacer las cosas muy bien eh, y no le otra historia ¿no? es un día muy bien bueno eh, por lo menos la la lectura que uno puede hacer de estas palabras de su del día es que para Racing eh, un empate no sería un mal resultado Diego ¿eh? me parece que dejó entrever esto el técnico hablando de un equipo duro con oficio que para que Racing gane va a tener que eh, hacer las cosas muy bien, eh, lo cual coincido, eh, pero sigo insistiendo que me parece un partido en el que Racing va a plantear lo mismo, un partido duro, trabado y el que haga el gol, según el momento que sea, me parece que tiene todos los boletos para llevarse al encuentro. ¿no? Eh, se puede dar un partido muy similar al que se vio en la cancha de la ¿no? Me parece eh, que sí. Donde en la previa uno escuchaba al técnico de Racing y hablaba de la Con el mismo respeto que en estos momentos se está hablando de Grano de Córdoba, por eso digo, sí, eh, sí. yo no sé si el empate para Racing es un mal resultado visto de adentro, ¿no? visto por, por la mirada del entrenador en este claro, caso. Claro que no, y aparte, Leo, a ver si coincides si conmigo en este apunte, eh, cortito, eh, me parece que Racing eh, de a poquito va mostrando esto, eh, de local sí, tomar el protagonismo lógico por la gente, por la localía, por, el, por estar en casa. Pero luego de visitante me parece que está dando la sensación, por lo menos con Argentinos y con Lanús, me dio esa sensación de que Racing es un equipo que espera a ver qué propone el rival, que no se desordena, eh, que ataca de manera criteriosa. Eh, me parece que está mostrando en pocas fechas eh, distintas situaciones o distintas posturas cuando juega de local como cuando juega de visitante. ¿no? Coincido, coincido. Y en este análisis también entra en cuestión... José San eh, para muchos hinchas de Racing un jugador cuestionado eh, no respondió con goles salvo en el clásico de Avellaneda uh -huh. eh, en el partido más importante que ha tenido Racing hasta ahora eh, San le tocó convertir en dos oportunidades pero después no ha tenido la chance de, de por lo menos aportar esta cuota de gol que en definitiva más allá de la explicación que vamos a encontrar ahora de Luis Ubelía a la hora de que analice el rendimiento de San y que diga que está conforme eh, se lo trajo para que convierta para que marque goles eh, hasta ahora está en deuda en este sentido pero para el técnico de Racing San cumple en otras cuestiones escuchamos la palabra de Subeldía no, es que él es un delantero que no solo hace goles sino que, que ese trabajo le hace muy bien yo, a diferencia de lo que me puede decir que la mayoría de la gente que, que lo ve cada tanto a San Pero lo que yo tendría que decir es esa es decir, lo conozco muy bien a lo conozco eh, eh, y conozco su juego y sé que esa, esa parte de la hace bien la para retroceder, conducir y, y descargar y seguir creciendo en el torneo para, para terminar en el área eh, eso lo tiene que hacer después, pues, yo tendré que buscar lo mejo, los mejores aliados como para que él tenga eh, varias posibilidades por partido. Hubo partido que, que las, las situaciones se presentaron y otras que no. Por mérito del rival, por, por errores nuestros, no sé. Pero eh, hubo partido que, que lo hizo bien, aún cuando no, por, por ejemplo, lo tenía para mí, lo hizo bien. O sea, fue muy importante para el equipo. Y no tuvo una sola situación de pero fue muy importante. Muy importante. Porque... Hace un trabajo sucio, de, de, de, de, de, siempre recibe pelotas, eh, gana, pierde, pero siempre recibe pelotas, los rivales están pensando en él, hay eh, un rival se, se lleva a posmarca y aparece otro solo. Bien, está claro que para su día San... Eh, es titular este, indiscutido. No, no va a salir. <risa> no, San no va a salir. Para no. ellos que piensan que eh, ante la posibilidad de que San gastando dos o tres fechas más o cuatro sin convertir para día es insustituible este jugador es, es clave para mí es eh, sani es más bueno estoy exagerando porque también está Centurión y hay otros jugadores que son claves no no digo, pero pero para que lo digo en, en sentido figurativo no sí sí sí está claro Leo eh, para la, eso, última, sí. la última sí. eh, la última hablando del maltrato a Ricardo Adrián Centurión que es otra de las cuestiones que también el técnico se ha quejado en los últimos días Y, y nuevamente hizo mención a, a cuánto se le está pegando a, a este pibe que obviamente eh, es una de las sensaciones uh -huh. eh, entre los juveniles que han aparecido eh, en los últimos tiempos en el fútbol argentino. su el día hoy a propósito del maltrato a, al volante de Racing, decía lo siguiente. A mí lo que a mí me preocupa porque se hace justicia, porque la gente eh, cuando falta pibe y eso hace que los árbitros tocan donde no se hace justicia de existante entonces ahí es donde mm, me, me preocupa por dos cosas, primero porque sí lo van a golpear todo y segundo eh, porque a no sé, nosotros no neutralizan un, un, una vía de, de ataque importante pero bueno que si lo neutralizan por vía legítima no, pero si no <coughs> Eh, me, me preocupa si sí, de visitante de local la gente pone sus cosas y aún así cuesta el titular porque piensan que se tira siempre bueno es, es difícil también para los árbitros eh, este, ese estilo de jugador ¿no? pues muy dinámico pero pero hay faltas bastante por el, el ejemplo está que La palabra entonces de Luis Ubeldía, hoy al mediodía en la sala de conferencia de prensa, hablando de todo un poco y puntualmente en este último fragmento de la conferencia de, del maltrato a, a Ricardo Centurión, ¿no? Yo coincido en un par de cuestiones, Diego. Eh, es cierto esto que, que Centurión genera tarjetas, eh, muchas tarjetas se está generando en el rival y, y esto a la corta o a la larga, si en algún momento te quedas eh, con superioridad numérica, evidentemente es un dato que no es para desolallar, Y evidentemente más allá de lo que puede nivelar Y lo determinante que puede llegar a ser Centurión Cuando gambetea eh, También es determinante en esta cuestión no a, a la hora de que el rival se cargue de tarjetas sí sí Leo, nos queda poco tiempo Pero insisto con lo mismo ¿eh? Eh, El chico, creo que Centurión tiene muchísimas condiciones Debería largarla antes Si no lo van a lastimar Creo que, que va a ser así eh, Y me parece que tendría mucha más trascendencia Muchísima más trascendencia, el hecho de aprovechar su velocidad, tocar e ir a buscar, va a evitar que nos maltraten como lo están haciendo en este momento, pero coincido con su del día. Para eso, le tengo que despedir, no nos queda mucho tiempo. Buen fin de semana y ojalá eh, que el lunes, como le dije a Morris, hablemos de una victoria académica. No tenga ninguna duda, Coren, un abrazo para todos. Un abrazo. Eh, 19.59, nos estamos yendo, Gastón, no tenemos tiempo para nada, ¿no? Ya estamos sobre la hora simplemente para despedirnos de semana para todos, esperando el domingo estaremos así en Córdoba viendo a nuestra querida academia, esperando un triunfo, traer un importantísimo triunfo y tres puntos desde Córdoba que vendrían como anillo al dedo para lo que viene del campeonato y el lunes como siempre, analizando ojalá una victoria de Racing a las 19, aquí en el 570 en Radio Argentina, buen fin de semana gracias, el lunes seguimos, dale